Bueno, muchas gracias por por llamarnos y, y por dar, como siempre, difusión a, a esta actividad que es tan importante para nosotros uh -huh. y que desde hace ya 12 años venimos desarrollando en nuestra ciudad. ¿Y de qué forma y con qué resultados? Pero vamos a hablar específicamente, si te parece, de este encuentro que será el 11 y el 12 de mayo. Eh, sí, te cuento. Bueno, como vos decís, el 11 y 12 de mayo, una vez más nuestra ciudad va a ser sede de un encuentro regional de integración por el arte, y bueno, la idea como en, en cada año es, digamos, eh, tener talleres artísticos integrados, espectáculos, muestras, eh, digamos, bien un poquito de todo como para mostrar lo que es el arte integrado. Contame dónde se van a desarrollar estas jornadas, Andrea. Bueno, mira, nosotros hemos pensado para este año que las actividades sean al aire libre, Y bueno, hemos elegido este lugar tan lindo Que es el Paseo Jesús Mendía La Plaza Central Y bueno, el Paseo de los Italianos Que es el, digamos, el costado de, Entre el Teatro y el Museo Dama Suarce ¿Y de qué forma se van a desarrollar Las jornadas, los horarios? Bueno, las jornadas van a Van a desarrollarse Digamos, va a haber tumbas por la mañana y por la tarde A la mañana va a ser de 9 a 11 y media Y a la tarde de 14, 16, 30 Y El primer día va a estar específicamente destinado al dictado de los talleres artísticos integrados, ahí vamos a tener eh, disciplinas como esculturas en eh, arcillas, esculturas con material reciclado, títeres, eh, danzas folclóricas, danza terapia y teatro. Y además vamos a tener un taller que eh, que viene del COPRODIS, que es el Consejo Provincial para las Personas con discapacidad, que es un, es un taller de juegos, digamos, de concientización, que lo que eh, hace el, el equipo de copro dice es eh, poner a, a las personas, digamos, que no tenemos una discapacidad en, en determinadas situaciones, como para que vean cuáles son los obstáculos que a diario las personas con discapacidad deben sortear para vivir en una ciudad. Ajá. Uh -huh. Más los espectáculos que también se van a sumar el otro día vamos a tener también una media jornada de, de talleres porque es un poco lo que nos está nos estánpid viviendo desde las escuelas y desde las instituciones y por la tarde se van a desarrollar espectáculos como murga danza folclóricas teatro eh, el desarrollo de toda, una, de, de toda una producción de esculturas en, en, en arcilla o sea vamos a tener como vamos a tratar de que en poco tiempo, digamos, mostrar como varias disciplinas. Bien, ¿qué pueden hacer aquellos que quieran participar de estas jornadas? ¿Dónde deben inscribirse o cómo deben proceder? Bueno, eh, pueden inscribirse en Casa de la Cultura, de mañana, eh, en Coronel Suárez Casi moreno o al 421-186, que, que es el teléfono de, de la Secretaría de Cultura, pueden también ir a la, a la oficina de jefatura de educación especial que está en enribvada de el grano y directamente que esas personas interesadas como tú lo decimos todas aquellas personas interesadas en una política en una sí en una política de integración en un, en un espacio de integración por el arte este pueden ir directamente a los horarios estos que, que, que yo te di, y decir, bueno, yo quiero participar de tal o cual actividad y, y eso solamente basta para qué. Bien, recordemos sí, que esto parte. esto es a nivel regional, es decir, que no solamente de, de la ciudad de Olavarría. Sí, hay unas cuantas ciudades que han confirmado eh, Azul, Tapalqué, Lobería, San Cayetano, Villa Gesell, La Prida, La Madrid, eh, Tapalqué, hay ya unas cuantas ciudades que que, bueno, que ya nos han confirmado que van a estar estos dos días con nosotros. Excelente. Una vez presentado esto que se va a dar específicamente el 11 y 12 de mayo, quiero abordar un poquitito, eh, aprovechando tenerte del otro lado de la línea telefónica, de esto que, como decías al comienzo, hace 12 años, eh, que vienen desarrollando, es un, un objetivo que se han planteado, sobre el cual vienen trabajando y con un éxito realmente este positivo, ¿no? Yo pensaba, mientras que te escuchaba, cuando hablabas específicamente del taller de concientización, Eh, que a veces las limitantes las ponemos los propios seres humanos más allá de aquellas que eh, tienen los que padecen ciertas enfermedades, pero eh, más allá de sortear esas circunstancias, hay otras circunstancias en las cuales se integran perfectamente y disfrutan eh, bueno de, de todo esto que van aprendiendo eh, relacionado con el arte, ¿no Andrea? Sí, mira, el arte nos posibilita a nosotros... Eh disfrutar digamos de una manera donde nosotros decimos donde las, las diferencias no existen o sea, eh, yo siempre digo si si vos ves eh, bailar a Demián Frontera en su silla de ruedas no que es uno de los protagonistas de la película Mundo Alas uno dice, bueno, eh, todos podemos bailar como dice él, o sea, él, él mismo dice bueno, yo quiero demostrar que todos podemos bailar si yo te pongo eh, dos cuadros Y, y no te digo quiénes son los autores, seguramente vos no vas, no, no vas a poder decir si es una persona con o sin discapacidad. Lo mismo pasa con una escultura, lo mismo pasa en una obra de teatro, digamos. El, el arte nos permite desdibujar las diferencias y, y eso ya es interesante. Uh -huh. Y específicamente en, en nuestra ciudad nosotros, desde el gobierno municipal, tenemos eh, varios ámbitos eh, en los cuales apuntamos a esto, al, al desarrollo, digamos, de lo artístico, no solamente como, como pues, digamos, simplemente como un pasatiempo, sino como de, para para tener como objetivos producciones artísticas. Sin dudas duda es que lo, han, y... al, que lo han logrado, Andrea, ¿eh? <risa> bueno. Se debe, se debe sentir... Digo, que a veces solamente basta darse una vueltita por cada una de las taseres que uh -huh. nosotros tenemos semanalmente, y ahí uno descubre el potencial de músicos, de artistas plásticos, de bailarines de, de actores que, que, que tenemos ¿no? y tenemos la suerte de tener una ciudad donde, donde la integración, más allá de que yo siempre digo, siempre hay muchísimas cosas por hacer, pero tenemos la suerte de nosotros vivir en, en, en una ciudad donde integramos, a veces nos cuesta poco y Y eso vos lo ves, por ejemplo, en los talleres, donde los talleres, sí, la gente va a plástica, la gente va a teatro, a danza, a música, no va a un taller donde hay personas con discapacidad, ¿no? y, y... Pero bueno, esto también es el trabajo de 12 años, eh, eh, cuando uno dice hay que crear conciencias sobre determinadas cosas, y sí, porque aquellas cosas que nos parecen naturales, o sea, que naturalmente deberíamos integrar, la realidad nos dice que naturalmente no somos integradores. Exactamente. así tal vez teníamos una discapacidad y no la conocíamos y a través de esta propuesta eh, también a nosotros nos permite eh, traspasar esa frontera, ¿no? O ese límite que sí. estaba allí dispuesto, quién sabe, culturalmente por cuánto tiempo. Sí. ¿Mm? Bueno, ya te digo, no sabes el desastre que soy yo en el taller de plástica, por ejemplo, digamos, de ampliamente cualquiera de los chicos que asisten... Eh, eh, incorporan las técnicas mucho más más rápidas, digamos, las que las puede incorporar son y te digo si hay que dibujar. Bien, pero qué bien que bailas Entonces, Andrea, eh. Ah, bueno, gracias. <risa> ¿Viste que todo pero, yo digo que todo se equilibra en la vida y en este sentido también tiene que ver esto que estás comentando? Bueno, pero eh, esto es lo que no, lo que nos permite el arte y, y yo me siento sumamente orgullosa de nuestra ciudad y digo, cuántas cosas que tenemos para mostrar. Bueno, ¿sabes cuando uno recorre las instituciones? Eh todo lo que hay dentro de las instituciones yo te digo específicamente lo que es en materia de arte no que mm. que es por ahí a lo que yo voy a buscar eh es impresionante las producciones artísticas que hay dentro de las dentro de las instituciones y bueno y hay también algunos grupos independientes en o, en olavarría hay un grupo de, de teatro integrado de hace muchísimos años que es un grupo privado y que también trabaja muy bien y que mm. tiene sus puestas en escena o sea que Digamos que tenemos una ciudad linda en este sentido. Bueno, magnífico y magnífico que lo podamos disfrutar también a través del aire, reiterando la invitación eh, para sumarse también desde otro lugar, eh, simplemente tal vez como espectadores mm, de estas jornadas que se van a dar en la Plaza Central y en el Paseo Jesús Mendía el 11 y 12 de mayo. Te agradecemos mucho y te incentivamos desde este lugar a seguir por el camino que estás recorriendo, Andrea. Bueno, gracias y los espero. 11 y 12 de mayo, Paseo Jesús Mendía y Plaza Central, todos los que quieran ir, arte para todos. Un abrazo grande.